Mauro Mendibro, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día Jorge, ¿cómo andas hoy? Eh, ando bien y con ganas de poderte consultar, de saber tu opinión después de los resultados de las elecciones PASO en la República Argentina. ¿Cuál ha sido tu tu análisis de lo que ha estado sucediendo y lo que puede llegar a suceder vinculado a la economía europea? Bueno, este sí, Jorge, es la idea. Hoy vamos a, a analizar un poco qué fue lo que pasó enseguida. Algunos se sorprendieron de, de la reacción de los mercados ante lo que fue la, la elección interna que eh, fue este bastante contundente en cuanto a los resultados este y bueno, ¿qué ha estado pasando en estos días? ¿cuál ha sido la reacción un poco del gobierno argentino, eh, de los propios mercados, de organismos internacionales que ya tomaron nota como todo el mundo de lo que ha estado ocurriendo y las perspectivas que nos quedan de aquí en más, inclusive alguna reacción también de las autoridades locales hablo de eh, las autoridades de, del Ministerio de Economía y Finanzas o del propio Banco Central Vamos a ver, vamos por parte Lo que todos este, vimos el lunes A primera hora ya eh, Se empezaron a ver los primeros Impactos de eh, los resultados electorales En Argentina Concretamente la gran sorpresa Que fue eh, el, el, la buena votación Que tuvo un, un partido La Libertad de Avanza, ¿verdad? De Javier Milei Eh, a primera ahora uno ya detectaba en las eh, en las bolsas internacionales y también en el propio mercado argentino un nerviosismo muy fuerte una intención clara de desprenderse de los activos financieros argentinos que ya venían muy este, abaratados, estaban bastante golpeados bueno el lunes se vio una posición muy clara por parte de de los distintos agentes financieros de salir a vender lo que estaba en pesos argentinos e ir al dólar. Bueno, eso motivó que a primera hora el propio Banco Central Argentino tomara un poco la iniciativa, no esperar a que abrieran los mercados y devaluó fuertemente la moneda local, un 22%, concretamente el dólar en Argentina, el oficial, pasó a, a valer 350 que pesos argentinos, que era el valor que tenía el dólar agro, o sea, el valor que le daban al dólar para incentivar las liquidaciones de exportaciones agropecuarias de Argentina, que tenían un dólar diferencial más favorable, bueno, lo tomó completamente y, y lo dejó este, fuera de circulación al dólar agro. Eh, esta devaluación, repito, fue precaución por lo que se estaba viendo venir para evitar una corrida fuerte, trataron de frenarla de esa manera y el resultado creo que fue eh, correcto en el sentido a los objetivos buscados eh, más allá de los movimientos en el mercado financiero no hubo una caída de las reservas internacionales eh, que tenía el Banco Central de Argentina. Al mismo tiempo y en la misma dirección el dólar blue subió fuertemente eh, por encima de los 720 700 pesos argentinos en una en una eh, en, digamos, en paralelo a esto que estábamos viendo, y los bonos en Estados Unidos, los títulos argentinos públicos y también las acciones privadas cayeron fuertemente alrededor de un 10% en el mercado de Nueva York y en los mercados internacionales. Como consecuencia de esto, de este lunes tan eh, fuerte, tan violento, que es clásico después de una sorpresa electoral, cualquiera sea esta, entendamos bien que todos los mercados financieros estaban apostando a una, eh, a una victoria de, más allá de que sean internas, estas no fueron presidenciales, pero son un preámbulo, Eh, algo similar había ocurrido hace cuatro años cuando el oficialismo perdió fuertemente en, en las elecciones internas, claramente en las elecciones internas. En ese momento el, el, la oposición se llevó el 49% de los votos. Eh, bueno, en este momento el, los mercados estaban apostando a una victoria opositora, pero no de este calibre, estaban apostando a victoria del PRO, eh, y que a mi entender fue el gran derrotado en estas elecciones, porque el oficialismo uno ya la veía venir, pero que el principal partido de oposición, que era el candidato a ganar las elecciones, quedara en un segundo puesto, yo creo que eso sí fue lo que impactó esto, cambió radicalmente las expectativas de todos los inversores internacionales y también la sector financiero argentino. En esta semana, lo que hemos visto a posterior y ayer, y algo se vio hoy, este, se está viendo hoy, es que, bueno, los exportadores argentinos, pasada esta instancia electoral, comenzaron a liquidar exportaciones agropecuarias que están muy menguadas por la sequía, pero bueno, daría la impresión que se va a retomar un poco este flujo de ventas ahora, ya, o el dólar oficial, repetimos que la el dólar agro ya no tiene validez, pero Y, y yo te diría que lo que uno capta cuando habla, cuando escucha, cuando lee es que se abre un gran periodo de incertidumbre de aquí por lo menos hasta las elecciones y todavía más allá en el sentido de que vamos a tener un futuro gobierno que no queda ninguna duda que va a ser muy distinto al que tenemos y eso los mercados lo aprecian. Pero no sabemos cuál es la magnitud de esa diferencia y en qué sentido va. Hay algunos contactos de parte de organismos internacionales con las nuevas, eh, las nuevas autoridades o por lo menos los grandes ganadores de este... ...de estos pasos, y eh, curiosamente el dólar nuevo, el nuevo valor del dólar este de 350, pone a Argentina en una situación bastante más cercana al tipo de cambio de equilibrio. O sea, el tipo de cambio de equilibrio hoy de Argentina no es de 350, estamos totalmente de acuerdo, pero al día de hoy si la inflación se mantuviera constante, cosa que no va a pasar obviamente, está relativamente cerca de los 400, 400 y pico que entiende el mercado internacional a las tasas de interés que tenemos hoy que sería algo de equilibrio si dejáramos totalmente libre sería un poquito más pero nunca los 720 del dólar blue o sea, la moneda argentina está bastante subvaluada y esta sin certidumbre la, eh, la tiran por el piso eh, todavía más y en el caso de Uruguay, la reacción creo que fue correcta, ayer el Banco Central tomó la decisión acertada de reducir la tasa de referencia la tasa de interés en 75 puntos la llevó el 10% y la consecuencia que vimos ayer es el dólar el interbancario comenzó a subir y estuvo por encima de 38 pesos de esperar que en los próximos días con todas estas medidas que han este a, se han tomado repunte un poquito más, no llegue al que entendemos que tiene que ser de equilibrio, pero por lo menos se aproxima un poco más a la realidad. Tanto de Argentina que tenía el tipo de cambio oficial muy muy Eh, retrasado como el uruguayo que lo ha hecho pero sin cepo, eh, bueno, en todas estas medidas lo llevan un poquito más al tipo de cambio de equilibrio. De todas maneras, está claro, Jorge, que tenemos varios meses, por lo menos hasta las elecciones, y no sé si después también, hasta que se, el nuevo gobierno empiece a tomar medidas de fondo, o por lo menos anuncie medida de fondos, estamos en un periodo de incertidumbre muy fuerte. Ayer el Banco Central notificó al gobierno argentino que le va a enviar alrededor de 10.500 millones de dólares de desembolso. Yo te diría que es una curita para una enfermedad que tiene, pero bueno, por lo menos no es tan grave como si le hubiera dicho bueno, aguántense hasta fin de año porque eso hubiese sido suicida. Así que en pocas, en pocas palabras, en pocas frases lo que nos resta de aquí hasta un buen tiempo en Argentina es incertidumbre completa. Es una sensación como de tobogán, por lo menos de aquí hasta hasta octubre. El tema es cómo en esta realidad Argentina eh, aguanta la situación sin entrar en default. Bueno, este el, el, la ayuda del Fondo Monetario un poco eh, disipa la posibilidad de entrar en default. Jorge, y creo que es la idea. La idea es, bueno, llevemos este barco hasta fin de año, a ver qué pasa. Y bueno, y después sí, tráiganme un buen plan económico y a partir de ahí veremos qué los ayudo y cómo no, para bah, ayudo entre comillas, ¿verdad?, para el, el próximo gobierno. Creo que con estos 10.500 millones hasta septiembre, octubre, noviembre, quizás hasta después de las elecciones, si no hay ningún otro movimiento muy brusco, eh, está despejado un poco el default. Eh, gracias por tu aporte, muy interesante como siempre Nos encontramos la semana que viene, Mauro Bueno, gracias Jorge y buena semana para todos Gracias, hasta pronto Frecuencia abierta